La y l i t e s o u n d c yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, c o n La fuerza letal del sonido. No、existe comparación alguna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 s o n i d o いい。